¡Nos movemos! ¡Nos movemos! ¡Nos movemos! ¡Nos movemos! Nos movemos para quedarnos. El pasajero en seco. Buenos días, tardes, noches, pasajeros, para el momento aquel del día en que os apetezca, os haya dado una locura y os est nos estéis escuchando a este pequeño grupo, equipo y amigos de El Pasajero en Seco. Esta vez con el equipo casi completo falta uno de los colaboradores que os presentamos el otro día, que es Antonio, que vamos a seguir engañándole para que haga más cosas con nosotros. Le hemos metido el gusanito radiofónico en sus venas, pináculas, así que contaremos con él para el siguiente programa que irá sobre la educación, pero en este tenemos otras cosas. A los mandos de la nave, como siempre, el capi Rafa, que nos hace como siempre algo así, un gesto, nos no saca la lengua, o bueno, estas cosas que tiene Rafa. Leo, nuestra Leo, reportera, y yo, pasajera Mariana. El programa, la estructura de este tercer pasajero en seco ha cambiado un poquito. Tendremos como siempre el espacio de los dos espacios de Leo, uno de la agenda anticrisis, ya conocéis, que os trae cosas muy suculentas que podemos hacer por poco dinero. Luego nos contará los libros que ha leído. Pero lo que realmente va a tener peso en este tercer pasajero, en esta tercera entrega, Va a ser el especial, hemos reunido el espacio de seco con la parte de denuncia. Hoy estará en el pasajero La Paz. Para otras denuncias, ya sabéis que te contáis con nuestra cuenta de correo. Queremos seguir denunciando cosas dentro y fuera del barrio, así que podéis escribirnos a elpasajeroenseco@agorasolradio.org. También nos podréis encontrar en Facebook y en Twitter buscando por el pasajero en seco. Y para alegrar un poco este pasajero eh, tenemos un amigo que nos trae una vez más un tema especial y esta vez ha venido con nosotros Nacho, con un tema que no pienso pronunciar hasta que llegue el espacio, porque no puedo. siempre, viviendo en su interior porque le molesta el ambiente, Él siente que todo es tan fugaz, que poco merece la pena, que no hay paz en la colmena que envenena los temas de conversación no son su devoción, pero quieren apartarle, no está bien ser diferente primero, fueron todos los que dijeron quererle, ahora avanza solo en cada calle puedes verle, está roto de impotencia, siente amarga soledad sabe de la indiferencia al caminar por la ciudad, Goliat, siempre lo mira desde arriba omnipresente, su fuerte fue bajar y camuflarse entre las gente es paciente, no tiene inconveniente, pasa desapercibido Sabe que el manjar prohibido no es para él Siente lo más cruel de la injusticia y la ficticia Gobernadas por afán y por codicia Provincia de cualquier lugar, cada rincón le sirve Su hogar es su prisión y su morada indestructible Libre y encerrado son paradojas del ser Para defenderse debe desobedecer y vencer diamante En constante guerra usa la fuerza Demente cuando entierra el odio consigo conversa Adversa vida piensa mientras el mal se dispensa Por lugares y personas de mentalidad perversa La lucha de los tiempos, el débil contra el fuerte La mano que mece tu cuna siempre puede verte David sigue luchando, no te olvides siempre hay un Goliat entre Davides, un goliate entre Davides, la lucha de los tiempos, el débil contra el fuerte, la mano que mece tu cuna siempre puede verte, David sigue luchando, no te olvides, siempre hay un Goliat entre Davides, un goliate entre Davides, se expande, el miedo le hizo grande y más voraz, tiene al mundo prisionero en celdas como en Alcatraz, cautivo, promete paz pero da guerra sin respiro, es fruto del dominio y el orgullo desmedido del hombre, él te da tu nombre y te lo quita, es costumbre y tradición, por eso no. se debilita, es la quinta enmienda que a David ya no proteges. dinero y una iglesia que al saber tacha de herejes, burocracia, el dicta tu desgracia en grado justo, va apretando sin matarte, ahoga base de disgustos insultos, fuego para insultos, mundo muere, si David es un muñeco que el oro prefiere, entérense de cómo fue la historia, olíate la victoria sigue, ya nadie lo percibe porque vive en cada átomo, se esconde en el pentágono en las calles de Tailandia, sembró un mundo diáfano con brotes de ignorancia el da gracia o te condena, llena fábrica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 La lucha de los tiempos, el débil contra el fuerte La mano que mece tu cuna siempre puede verte David, sigue luchando, no te olvides Siempre hay un Goliat entre Davides ZPU es el nombre artístico de Juan Pietro Sánchez De Barna Es probablemente reconocido por ser uno de los raperos más profundos Y destacables de la escena hip hop de nuestro país Él sirve para abrir esta noche El Pasajero en Seco Continúas en Agora Sol Radio Ahora, como siempre, nos viene Leo con sus estupendas eh, propuestas para ocio bueno, bonito, barato o gratis. Hola, Leo. Hola, ¿qué tal? Cuéntanos. Bueno, lo he conseguido gratis. Bueno, estamos Total, que lo queramos. Totalmente Una de free. Gratis. Totalmente gratis. Eh, lo he dedicado exclusivamente al cine. Uh -huh. sí, he localizado varios sitios para ir al cine, que a diferencia de los centros que también ponen cine, que es Caixa Forum. y la fundación de Telefónica y la academia de cine uh -huh. hay que esperar mucho tiempo en estos centros para que asistir a una proyección tienes que ir pues como con dos horas de antelación ¿Tanto? sí bueno, bueno claro pero se un montón de gente, lo que ocurre es que te haces amiga de, de en la fila te invitar a un café bueno puedes coger unas amistades bastante interesantes si ¿eh? no te creas sí, sí, sí, sí. bueno pues en estos sitios hay que esperar mucho pero luego tengo otros uh -huh. que incluso con un cuartito de hora simplemente que lleguéis eh, al principio pues se puede entrar bien es en el, la biblioteca Nacional que yo creo que es una gran desconocida tiene una sala muy agradable y ahí se puede ver muy buen cine también en la Casa Museo Lope de Vega Que está en la calle Cervantes Que es el metro Anton Martín También bastante interesante Ah, muy bien, muy céntrico Sí, está además. muy bien, sí, sí mm. Y la Casa de América también pone bastante Me parece que a veces hay días que es gratis Pero otros días son como 3 euros 3 ah, euros, 2 bueno, euros, bien, bien, no, está mal, no está Que son ciclos sí, o... sí, sí, sí, además suelen ¿no? ser bastante actuales uh -huh. ¿eh? Y luego está ya el, o sea, el no va más del cine A mí me parece, mmm, yo que sé, que casi no se entiende Pero bueno, oye, hay mucha gente que es muy... <risas> Que se le presentan revelaciones, vaya Es el centro cultural ruso Dios, qué chupes, ¿Sí? me encanta. O sea, el Centro Gran... Cultural Ruso, mira, además te traspasa las mil y una noche en la película, de verdad, porque te ponen a Ladino y la lámpara maravillosa, Ay. te ponen, bueno, te ponen unas películas que es que además sale la típica, eh, bueno, todo ambientado en su época, bueno, la verdad es que es digno de ir a ver al cine. Pero en ruso subtitulado eh, en arameo. Sí, no, sí, no con subtítulos, subtítulos en español. es que me va por lo exótico mira, ya me, con me, me emociona sus en español bueno pero y además la sala mira tiene unos sillones todos tapizados de rojo bueno es, es asombroso o sea de verdad o sea, eso está es digno de ir a verlo eh en serio o sea está bien yo creo que con esto eh ya tenéis bastante para si os dedicáis a recorrer todas las salas yo creo que ya tenéis bastante y luego tengo para los más jóvenes ¿Sí? ¿eh? En, en el Centro Cultural Fuente del Berro sí. que Está situado en el parque que se llama del mismo nombre eh, Desde todos los sábados por la tarde Que será desde las 16 y media a las 21 horas Hay bastantes actividades O sea, se contempla Espacio de música Vídeos Tenis de mesa eh, Talleres de Gijot Malabares Ritmo y percusión ¿Ah? O sea, que lo tienen bastante bien ambientado ¿eh? ¿Qué días o sea, has dicho? Perdona, viendo, que me he despistado un momento Todos los sábados ¿Sí? De mes Todos los, sábados, Todos los de mes. sábados del mes Y está, se contempla, o sea, comprobado De no ser que, bueno, que de repente hagan paz y corten Ajá Hasta diciembre Hasta diciembre Será hasta diciembre Pues estupendo, o sea, tenemos que ahí ya un es un ambiente muy agradable El parque está muy bien y uh -huh. está fenomenal Yo creo que está bien Pues mira, antes de que empiece está a llover Una vueltecita por el parque Ay, Un mirad. tallercito, un ver muy luego al cine Oye, es un plan y un ato. hip hop Oye, y un no hip -hop. Claro. Mira, es que hoy hemos empezado con hip hop Sí, claro, señor Claro, claro Gracias, Leo, Venga guapa Hasta otra Hemos llegado a la parte especial que desde hace tiempo queríamos dedicar, eh, bueno, como, como uno de los colectivos de Seco. Eh, queríamos traer a la PA, pero además eh, queríamos mostrarla de una forma un poco especial, porque debido a los últimos acontecimientos, bueno, todo lo que estamos experimentando en estos últimos años, la PA tiene una entidad eh, muy, muy, muy impresionante, muy fuerte. Está llegando de una forma bastante más eh, directa a la población que otro tipo de... ...de reclamaciones o de luchas... ...que no por ello serán menos importantes... ...pero por lo que sea... ...la plataforma de afectados por la hipoteca... ...y el trabajo que llevan haciendo... ...desde hace mucho tiempo... ...está más presente en lo que es la mente colectiva... ...y en, en lo que es la vergüenza... ...una de las vergüenzas nacionales... ...de este país, hoy por hoy... ...entonces, bueno, hemos buscado... ...por situar un poco... Eh, ...qué es la plataforma de afectados por la hipoteca... ...qué es un desahucio... ...qué es una hipoteca... hemos ido a la RAE, yo, yo soy muy clásica, yo me voy al diccionario y busco y he encontrado dos cosas, la, prim, la acepción número 3 que viene de la palabra de Saucio en, la, en el diccionario de la RAE es de, dicho de un dueño o de un arrendador despedir al inquilino o arrendatario mediante una, una acción legal empezamos ya a topar con la iglesia y la acepción 2 es quitar a alguien toda esperanza de conseguir lo que desea a mí esa me ha dado escalofríos ...y creo sinceramente que mucho más allá del tema legal... ...lo que está ocurriendo con los desahucios en este país... ...entra mucho más dentro de la segunda acepción que de la tercera... ...que parece como mucha o mucho más light... ...o bueno, en fin... Eh, ...a partir de aquí... ...pues lo que vamos a intentar es describiros, contaros... ...qué es un desahucio... Eh, ...y cómo lo vive la gente que pasa por ese tipo de procesos... ...para ello... ...que están mucho mejor preparados y lo pueden explicar mejor que nosotros... ...hemos invitado a Daisy. Buenas tardes, Daisy. Hola. Y a Pepe. Hola, Hola, Pepe. Buenas tardes. Encantados de que estéis aquí con nosotros. Pues vamos a empezar a hierro. ¿Qué es un desahucio? Vamos a empezar por la parte legal, explicar exactamente en qué consiste desahuciar a alguien. Y luego ya vamos a, a que Daisy nos lo cuente desde el otro lado, ¿no? Desde quien está en su casa y le llega esto. Cuéntanos, Pepe, por favor. Bueno, un desahucio, vulgarmente como se conoce, lanzamiento... Es el que por un título judicial alguien ha ganado un procedimiento solo y el juez decreta el que esa persona que es propietaria de ese bien ya, en este caso una vivienda, pues se le entregue. Entonces, eh, claro, se le entregue sin ningún ocupante dentro. ...entonces es un momento jurídico... ...casi final del procedimiento... ...donde la comisión judicial... ...le avisan antes si hay alguien... ...la persona... Uh -huh. ...se personan... ...en la casa del afectado... ...y eh, le dicen pues que se tiene que ir... ...y entonces... Eh, ...ahí está la fuerza pública... ...para reforzar esa situación... ...y llevan hasta, bueno, al cerrajero... ...que cambian las llaves de la vivienda... ...un camión con todos los muebles... ...ahí no hay eh, nada más que esta situación... ...que se encuentran que hay menores de edad... ...que hay tal, los muebles a la calle... ...o al almacén municipal... Les abona normalmente los, las juntas municipales suelen abonarles una o dos o tres noches en un hostal uh -huh. y los críos menores de edad se hacen cargo la, se hacen cargo la comunidad de Madrid los servicios es, sociales que es desastroso entonces solamente los desahucios los puede o los lanzamientos que lo que los puede decretar un juez no puede nada más pueden suspenderse hay un mes también de suspensión por causas de que haya menores que tienen una situación especial de colegio y demás situaciones de enfermedad se pueden parar pero es la presión social a que los para, sino Eh, la fuerza no tiene ningún problema presentar allí cinco furgones, diez, claro, falta, o más, o más. para que se culpa la ley. Punto. Mm. Y son situaciones alarmantes. Es verdad que es el final de un proceso y es una parte del mismo y es decretado por el, por el... Hay también entidades que ahora estamos viendo que no piden el lanzamiento para que no salga en prensa que Bankia o, o Cataluña Caixa des, Pero vamos, el lanzamiento queda ahí y si ahora no lo hacen es porque hay un clamor social sobre el tema sí. pero lo que es cierto es que de aquí a muy a un año, a dos años, todos esos cientos Por pues no decir miles y no decir que, que, que, que aumentamos la situación... ...se van a tener que realizar... ...es cierto que ahora hay muchos menos en cuanto a hipotecas... ...nos estamos encontrando con muchos lanzamientos de vivienda social... ...que es lo triste... ...porque sí. todavía el tema de hipoteca... ...hay una entidad financiera pero que las... ...privada eh, que, que se supone vale, que, vale, ¿sí, que sí, otorga que, un préstamo... Y, puede, ...y hay una especie está, de situación ha de... un intercambio... Mm. ...pero en viviendas sociales se están dando situaciones alucinantes... ...por parte del ayuntamiento, Comunidad de Madrid... Y es donde más está ahora eh, achuchando. ¿Por qué? Pues con el, bueno, el tema político lo dejo, de la venta de... de no, ya lo vamos. sacaré yo, ya lo sacaré ah. yo, no te preocupes. Ahora vamos al tema de afectados. Si quieres, Daisy, que, que cuente... Sí, porque, eh, pero un detallito más, Pepe es, es abogado de la PA, antes de que Daisy nos cuente el otro lado, eh, desde quien está al otro lado de la puerta cuando llegan las furgonas contra gente tan peligrosa, como ya veréis que es Daisy... Yo me he acojonado. Eh, pero el desahucio no deja de ser la parte final, PP de un proceso sí. que en teoría puede tener más pasos. Digamos que la parte del desahucio, de la ejecución, del lanzamiento, como, como decís que se llama, es la parte final de un, un, un proceso en el cual se han podido tomar otra serie de medidas. Entiendo. Sí, totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que bueno. es un, el procedimiento ejecutivo en España viene del siglo pasado, casi de la Edad Media. Uh -huh. Es un procedimiento donde en aquellos tiempos no se hablaba de derechos del ciudadano, no se hablaba de derechos del consumidor, nada. Era simplemente una ley donde el que no había pagado se presentaba a la fuerza pública y fuera. Eh, normalmente ahora es exactamente igual. se ha reformado muy poco muy poco y hay cantidad de situaciones de incluso donde le ha afectado ni se entera o sea porque a lo mejor no vive en esa vivienda se ha marchado fuera una temporada el, la información por edictos ni se entera ni nadie va a buscar los edictos y se encuentra con que anda si me lanzan mañana y no me entero de nada esto mm. es una rabia la ley es antiquísima ha habido unas reformas En la ley del 14 de mayo reciente que logramos que sacase el gobierno, pero las reformas son mínimas. Ha habido antes una subasta, sí. una subasta que antes estaban los subasteros detrás Ay, sí. de todo este tema. Sí, sí. Esto ha cambiado ahora porque ahora los subasteros pueden ganar muy poco dinero en la intermediación. Y se han constituido sociedades, los propios bancos han constituido sociedades donde se adjudican esas sociedades los inmuebles, ahora mismo casi todas las entidades financieras tienen una empresa que se adjudica a los inmuebles que son las que veis en la televisión que salen diciendo inmobiliaria del Banco Sabadell o inmobiliaria de, del Banco Bilbao Ajá. y se las adjudican con lo cual los bancos ahorran y también dinero, porque si es el banco el que ejecuta y el que subasta y se queda a nombre de él, la tiene que poner a nombre de él y luego traspasarla A la sociedad inmobiliaria Con lo cual estamos asistiendo ahora A que muchas hipotecas Automáticamente mm, se las queda La inmobiliaria de la entidad, de la propia entidad Y después ¿no? que se ha quedado ya Con la vivienda Luego viene el tiempo de echar al, al inquilino uh -huh. Hay también empresas que tienen Que van primero a verle al inquilino O al propietario de la vivienda sí. En este caso, ofreciéndole Mira, te doy 3.000 euros, te pongo un camión aquí Te marchas por las buenas A ver si logramos que entregues las llaves Esto es una artimaña que se están utilizando Muchísimos, hay gente Y afectados que no se atreven a la movida que supone en su barrio eh, la presencia de todo esto y hay gente pues que entrega la vivienda, se va, le sale baratísimo a, a los bancos. Desde la plataforma decimos claramente que no hay que marcharse, hay que denunciar este, este tema de que vayan a tu casa a verte para que te marches y hay que aguantar. Y sí es cierto que si hace dos años y medio, que fue cuando yo me incorporé a la plataforma, era dificilísimo parar un lanzamiento por orden judicial, uh -huh. ahora sí que es verdad que hay una sensación de más. flexibilidad por parte de los jueces. Yo diría que ahora con argumentos de que has intentado todo con la entidad financiera que no te ha hecho caso, los jueces son más sensibles al problema social y se están dando muchas paralizaciones. Paralizaciones que no quiere decir que eso no vaya a ocurrir, sino que se está esperando un mejor momento donde el clima social sea menor porque lo que es cierto es que los jueces tienen los desahucios encima de la mesa entonces mm. la presión social ha hecho que ahora no haya tantos que hay jueces mucho más sensibles pero el hecho de que el banco se ha adjudicado la vivienda y más tarde o temprano la, la presa la va a coger claro, claro. y esto es lo que, lo que yo creo que se avanza muchísimo el tema de lograr que el gobierno sacase un decreto donde daba cobertura al desanunciado durante dos años si reúne una serie de condiciones aunque nosotros lo hemos rechazado por insuficiente ha sido por el miedo que tenía este puñete del gobierno de lo que estaba ocurriendo uh -huh. con suicidios que ahora mismo no ocurre nada, ahora no sale nada en la prensa, pero nosotros constatamos lo estamos comentando antes de empezar el guión que a la plataforma llegan gente en una situación límite y que el tema de la pérdida de la vida se sigue dando aunque no salgan todos los que queden en entorno familiar o entorno decir os tenemos un caso reciente en Madrid un alquiler una una persona que que se extremó su vida. Pero es el momento más difícil para el afectado el lanzamiento de la vivienda y lo que es cierto es que salvo que se negocie como ahora dos años de alquiler social, tres años, ese momento de la pérdida real De la real en cuanto a sentimiento de vida sí. del bien que tú es tuyo. Y esto es lo que lo que te puedo te puedo decir. Que se ha avanzado mucho en estos dos años, que ahora es difícil el que digan que sí al lanzamiento. Uh -huh. Hay cantidad de argumentos que, que aportamos. Y lo que más aportamos, y decimos a los a los afectados, que se maten con la entidad, que es claro. la que tiene la culpa de todo esto. La entidad puede parar las subastas... Uh -huh. puede retirar el procedimiento, puede negociar. Es triste ver. La ineptitud de las entidades financieras El no negociar Yo no he hecho la culpa a los directores de la sucursal A los empleados, que en el fondo son trabajadores como todos nosotros uh -huh. Y además que tienen EREs también Que parecían que eran una, un sector Y ahora que no, no Cataluña-Caixa con ah. 2.500 despidos Caja No, Madrid. son las directrices bueno, Las directrices de las entidades de no negociar, de no negociar, pero pueden negociar si quieren y pueden resolver este problema, como se ha recuerdo en otros sitios, no con el claro. lanzamiento, más con la vivienda, y que incluso en las reuniones que tenemos con ellos para negociar, es que esta vivienda vale muy poco, no puedo sacar nada de margen. Esto nos dicen en las reuniones, que es el colmo? Buscan ya el buscar ya. Eh, beneficio hasta en el tema de las daciones o condonaciones parciales. Bueno, esto, esto ya es increíble. Ya luego nos meteremos con el tema de la ILP que se realizó en su momento, mm. con los temas de qué está pasando con la vivienda social en este país, que eso ya es de cortarte las venas. Pero vamos a, a, a hablar con Daisy acerca precisamente de ese punto de vista personal. Una persona que atraviesa por un proceso de desahucio Cómo lo vive. Bueno, eh, gracias primeramente por invitarnos. A ti eh, siempre. Pues nada, yo voy a hablar desde la experiencia de afectada. Eh, todavía no he llegado al punto del lanzamiento, pero eh, escuchando la PP es verdad. O sea, en un inicio pues hemos comprado una vivienda con toda la ilusión del mundo. Eh, le hemos hecho ese espacio se ha convertido en nuestro hogar uh -huh. en nuestra república independiente sí. y consideramos que es nuestra, nuestra vida, es parte de nuestro de nuestra intimidad uh -huh. Y por circunstancias ajenas a nuestra voluntad, porque no hemos buscado quedarnos sin trabajo, no hemos mm, eh, creado esta burbuja, nos hemos, vuelto en, en, nos hemos visto envueltos en este problema, en esta situación, y se ha dejado de cumplir con esa responsabilidad que era pagar la hipoteca. Eh, todo ello, muchísima gente eh, intenta primero negociar con la entidad ¿Vosotros intentasteis hablar con, con el banco? Sí, siempre, siempre aconsejamos además a todo el mundo Que primero tenemos que intentar buscar una alternativa viable Para poder solucionar el problema uh -huh. No queremos que nos regalen nada Pero sí que nos den facilidades porque la crisis ha llegado a todos Entonces uh -huh. que todos afrontemos parte de esa crisis Y demos salidas viables al afectado Eh, cuando digo viables, no digo endeudarle más, uh -huh. que es la opción que las entidades están dando o ahora. O sea, lo que, lo que proponen normalmente es darte otro préstamo más, aparte de Exacto. Lo que tienes ya, es como, que no puedes pagar. Eh, sí, yo de, sí, debo, tengo una deuda con el banco, no la puedo pagar, y encima me ofrecen, para ponerme al día, más dinero. Es decir, endeudate un poco más, porque lo que la deuda que tienes como que no es suficiente. ¿no? Ya, claro. Tienes mm. que endeudarte más. Eh, nosotros proponemos otras alternativas, como la quita, que se contempla dentro de las escrituras, dentro de las hipotecas, pero claro, el banquero ni la menciona ni la quiere proponer. Perdóname mi ignorancia, Daisy, ¿qué uh -huh. es la quita? Eh, es um, quitar una parte de, de la deuda. C como condonar una como parte, condonar, ¿no? Como condonar una parte, Ajá, sí, exacto. De lo que quede pendiente es hacer, en el momento sí. ese en que tú estés, empiezas a negociar Rebajar porque tu la situación, deuda. claro. Exacto, entonces entiendo. sería bueno, ya que estamos en crisis, que, que las dos partes asumamos de ese riesgo, ¿no? Uh -huh. A lo mejor si me hacen una quita del 20%, del 30%, por decirlo, eh, en vez de pagar una letra de 800, a lo mejor de 500 sí que puedo continuar pagándola. Entiendo, sí. Entonces, uh -huh. buscar salidas realmente viables o reestructurar la deuda, pero mm, de una manera razonable. Y que la familia que pueda que la familia puede, Exacto, claro. que sí. pueda sobrevivir a pesar de pagar eh, una hipoteca. Eh, bueno, partiendo de esto, obviamente las entidades se niegan rotundamente a... Ellos quieren solamente endeudarnos más uh -huh. o alargar más la agonía. Es decir, te hago un periodo de carencia parcial, me pagas lo que puedas, pero no nos cuentan la otra parte. Es decir, si yo tengo una letra de mil y me preguntan cuánto puedo pagar, pues obviamente yo voy a decir que puedo pagar la, la cantidad que pueda, ¿no? A lo uh -huh. mejor cuatrocientos, sí. trescientos. Y nos emocionamos tanto con que el banquero nos dice: Sí, sí, págame 300, pero no le preguntamos de la emoción o de la ignorancia o del desconocimiento. Sí. No le preguntamos qué pasa con los 700. Si te doy 300, los 700 que me perdonas, eh, eh, se queda ahí en silencio eso, uh -huh. y nos viene luego la sorpresa de que al cabo de dos años de periodo de carencia volvemos a pagar. Los mil euros más eh, los intereses de demora de, de esa cantidad, que son altísimos, sí. eh, alargamos más la deuda y a lo mejor la situación nuestra ya no es que podemos pagar 300, es que no podemos pagar nada después. Sí, sí, Con lo cual la sí. situación llega a ser mmm, crítica y lo único que hemos hecho ha sido alargar la agonía. Sí. Eh, bueno, pese a todos estos arreglos, hay muchísima gente que... Mmm, Que negándonos más o intentando buscar una salida nos hemos visto abocados a que eh, lleguemos a un proceso judicial Se nos subaste la vivienda y luego lleguemos al punto límite que es cuando nos echan de la casa uh -huh. La palabra es tan, tan triste cuando nos llega una carta lanzamiento Lanzar pues es eso, echar Arrazar algo fuera, a la calle, lanzarla sí. a la fuerza uh -huh. Pues es estrictamente esa la situación por la que se vive O sea, llegan un montón de lecheras a echarnos. No les importa que hayan niños, no les importa que hayan ancianos, que hayan enfermos, embarazadas o madres recién, en base a la presión social, un poco más de cuidado a la hora de echarnos, pero sin embargo siguen habiendo desahucios. Y, y tanto, los hay además de una violencia completamente desmedida, porque yo he visto imágenes o he visto uh -huh. intentos de, de parar desahucios donde llegaban los, las furgonetas con gente con escopeta. Sí, o sea, sí, es, armados. Que, es que es increíble y somos familias con niños, eh, gente trabajadora, gente humilde que mmm, pues hemos caído en esta desgracia de quedarnos sin trabajo y a consecuencia de ello pues nos vemos en la calle y lo peor, yo pienso que lo más triste, lo más grave es mmm, quedarnos en la calle literalmente sin nada, con todas nuestras cosas fuera y con una deuda tremenda encima. Porque no es solamente el, el irte fuera, el quedarte a la intemperie, no, no, es que encima tenemos la presión de una deuda tremenda que es imposible pagarla. Claro. Y viene la consecuencia ya de los avales, en fin, es que esto es un sin vivir. Que no me extraña lo que decía Pepe, que esto conlleve a que haya gente que, que tome alter, otras alternativas. Desgraciadamente hay gente que. que se está suicidando, pero estas cosas las está llevando o nos están empujando el, el gobierno con las entidades financieras, porque es que salidas reales no existen. Aquí es o pagas o pagas. Pues nosotros pedimos que de una vez se tomen medidas, que no haya más desahucios, que se cambie la ley hipotecaria y que nos den otra oportunidad. Queremos que nos den la oportunidad de empezar otra vez de cero, pero es que, que exista esa posibilidad. Es que es lo razonable. A mí me hace mucha gracia cuando... cuando bueno, Yo intentando escuchar la parte del diablo de todo esto, la gente dice, pero bueno, si a ti te ofrecen algo, tú estás en tu derecho de firmarlo o no firmarlo. A mí eso me parece una cosa bastante engañosa como argumento. Primero, ¿quién es el corajudo o corajuda que se lee toda la letra pequeña de todo lo que firma en su vida? Una cosa es que se debe hacer, otra cosa es que no. Pero ¿quién, siendo sincero, se lee todas esas cosas? Primer punto. Segundo punto... es donde iba yo a preguntar la Pepe la ley hipotecaria en este país es de lo peor que hay porque lo del tema de que no se que al entregar la vivienda la deuda no quede condonada me parece que no hay muchos sitios donde ocurra esa situación Sí, o sea, mira en, eh, aquí hay, bueno, es una ley del siglo pasado y de una etapa bueno que no había ningún tipo de derecho ciudadano, se ha reformado para nada ha habido dos o tres crisis pero no, no ha tenido ninguna reforma. Y ya no es solo la ley hipotecaria, sino también cantidad de escrituras donde los bancos pueden hacer eh, la adjudicación del bien no a través de juicio, sino en los notarios. O sea, que es la extrajudicial, que es el colmo, que un notario en su despacho puede subastar tu vivienda a petición del banco. Toma, las extrajudiciales normalmente es el banco, el grupo Banco Santander el que más las hace, es una vía mucho más rápida, pero eso ya es el colmo de la indefensión. O sea, si la ley hipotecaria no tiene ninguna defensa para el afectado, lo de los notarios ya es el colmo. Ya es que el afectado ni se entera, se presenta una noche el notario en tu casa, te deja un requerimiento, te dice el banco tal me ha dicho que le subaste su vivienda. He observado que tienen razón, que les debo usted esto y se va a subastar tal día... en mi despacho, si no estás en casa se la dejan al portero, o al vecino de al lado, o a uno que vive contigo en la vivienda que luego se olvida de darte la certificación notaria, eso vale para qué ese día en esa hora en la notaría de fulanito de tal se subasta la vivienda, no a nadie ni incluso la afecta muchas veces van los dos del banco, hacen ahí un paripé, un paripé legal vale, para no... y se la adjudica el banco, es cierto que luego el banco tiene que iniciar un procedimiento para echar ese ha afectado a la vivienda uh -huh. pero es una vía rápida es una vía que les cuesta muy poco a los bancos porque claro no es el tema de la subasta sino luego la deuda que queda más las costas del procedimiento porque como has perdido el procedimiento te cargan 30 o 40 mil euros de costas judiciales que pero, es pagar pero, pero, a los jueces del banco pero. el procedimiento como ha sido o sea que a la deuda que te queda súmale 30, 40 o 50 mil aquí le sale más rápido a la entidad financiera le sale más barato O sea paga las cosas del notario que son muy poco, pero luego tiene que iniciar el procedimiento, ¿no? Yo hay dos casos en concreto, por ejemplo, de cómo se han hecho estas cosas. Hay una vecina de aquí de Vallecas, Luzmila, de que casa que hemos parado su lanzamiento dos o tres veces. Que yo cuando la conocí veía que había en la escritura. Había una, un hombre y una mujer, pensé, una pareja, sí, pues lógico. Sí. Y no me atreví a preguntarla, bueno, sus parejas? So, ¿cómo, ¿Cómo está las cosas? Hasta que un día ya le dije, bueno, Dumila, ¿y Manolo este que figura aquí? Y dije, no, no, si este ni es marido mío, nada este le conocí en la notaría y me dijo el notario, tú le firmas a él y él te firma a ti. Entonces, así se ha hecho, así se ha hecho. Vive aquí, o sea, la hemos parado tres lanzamientos y lo que cuento es tan real como qué la vida fuerte, misma. No me atreví fuerte. a preguntarle a quién era él, pues por si se habían separado. Claro, se había discreto que eras él, tú, pues me tampoco me querías ahí abundar. No, no, fui a la notaría, el caso Caño, famoso. Este hombre no sé está detenido en su país, pero vamos. ...hay un vídeo de informe semanal muy bueno... ...de cómo hacía este hombre todas las operaciones... ...y resulta que en esa sucursal de Cataluña Caixa de Móstoles... ...se hacían casi todas estas transacciones... ...y siempre falta dinero... ...era dinero negro... ...o era una intermediación del director, del notario, del constructor... Uh -huh. ...pero lo que es cierto es que se hipoteca... ...como esta, muchísimas... ...y puedo atestuar que es cierto... ...en el caso de Daisy que ha hablado... ...ella antes de su caso... ...yo conocí también su caso cuando estaba empezando... ...el procedimiento judicial... Uh -huh. Bueno, el Daisy se ha matado a enviar escritos a la entidad. ¿Sí? Nunca la han contestado, es más, nos han llegado a meter sobres de la entidad que no llevaban nada dentro para decirnos que pero, nos pero, habían comunicado pero, cosas. Esto es verídico esto, esto como es lo que es cuento desde de la sí. panda más mafias y más cutre. Le paramos la subasta dos o tres veces que ni el propio abogado de oficio creía que podíamos parar la subasta y la hemos logrado parar dos o tres veces. Ahora estamos negociando con la entidad, que no hay ningún problema por decir cuál es, Cuchaban. Kucha, Kucha. No, no, aquí estáis para decir lo que queráis. Su presidente se van a gloria en la televisión y en todo lo decir que la obra social, que es maravillosa, que ellos no lanzan a nadie. Bueno, pues tienen la cara dura, estamos intentando negociar el tema de Daisy también. Y nuestra voluntad es que la den un alquiler social... de los tres años que ha sacado el gobierno porque también es otra el gobierno antes tenía la ley Boyer que decía cinco años de alquiler mínimo Sí. bueno pues para darle algo de refresco a los bancos ha cambiado ahora sí tres años uh -huh. ¿por qué? para lanzar antes pues iban a la ahogados persona. o algo, iban ¿no? un poco pillados a Deysi dicen que no, que se tiene que ir de la vivienda y que si quiere, como el, el gobierno ha obligado a los bancos a que tengan un banco de pisos preparados sí. para la gente que lanzan que se tiene que ir de su vivienda a una de esas que coja una de esas, que entre en la página web, pero no es lo dice lo dicen por un principio de que nadie se quede en su vivienda porque eso causa cosas, joder los vecinos dirán, fíjate, lanzó han subastado en piso pero no hablando de un alquiler, no Que se joda al afectado y que se marcha al otro extremo de Madrid, como pretendía Cataluña-Caixa, con un afectado, una mujerita enferma además que tenía, me decía, si tengo al lado el, el tinglado este médico. el mm, el, el, ambulatorio, el ambulatorio, donde fuera la pobre? Yo a Getafe, un edificio que no tiene comunicación. Con esa logramos que la diesen, la alquiler en la propia vivienda. Uh -huh. Pero que son tan. que no quieren que el afectado se quede porque eso sienta precedentes. Uh -huh. Como el tema de la condonación de deuda. Me decía un. un apoderado de morosidad de unos vacos, es que como le demos 4 o 5 condonaciones de deuda van a venir todos a, se van a o sea, acostumbrar, te... ¿no? claro. entonces por eso es lo fácil que es a un afectado dejarlo en la vivienda tres años, un contrato de alquiler y punto pues no, por narices que se marchen porque ese principio para ellos es irrenunciable, que no se quede en la vivienda Daisy quería aportar justo eh, ahora sí. algo, eh, con respecto al tema de las viviendas eh, cabe señalar que este famoso parque de viviendas eh, no, no es que tiene acceso todo el mundo, y es gracioso porque luego eh, las entidades se llenan la boca diciendo, no, no, tú solicitas una vivienda y, y te vas a ver que te la dan seguro, pero no el problema es que eso es como la lotería, a lo mejor eh, Cuchabán, que ahora estamos hablando de esta entidad eh, es una de las más m, difíciles De acceder a ellos. Eh, tiene en todo el estado español eh, 150 viviendas que ha aportado este parque de viviendas. Uh -huh. Por lo tanto, hay miles de familias que están. 150 se habrán estirado mucho, árboles. Sí. Claro. Habrá algo. Entonces, imagínate, para que estas familias puedan tener acceso a una vivienda de este tipo que ¿Sí? están ahí, tienen que. Eh, ten... cumplir una serie de requisitos uh -huh. que son igual de complicadas o difíciles como el famoso código de buenas prácticas que so casi nadie se puede acoger a él. Uh -huh. Entonces... Mmm, Es eso, sí, te dicen, sí, sí, pero si sí, puedes apuntarte, claro que me puedo apuntar, pero para, eh, ¿qué hago? ¿Me apunto y rezo a la Virgen? O no sé, sí. para que me toque la lotería, que sería el, me lo Una gastan vivienda en velas o algo. Exacto, el y además del que mes. son viviendas que están totalmente destrozadas de gente que ha estado ocupándolas o, en fin, que no son viviendas que, que sean de fácil salida. Que se pueda acomodar Porque una familia fácilmente, Esas son las ¿no? que el banco prefiere quedárselas. Mm. Es por eso que prefiere echarnos a nosotros a la calle, quedarse con nuestras viviendas. para luego seguir especulando con ellas. Uh -huh. Y prueba de ello es que ahora están llegando empresas eh, extranjeras a comprar en paquetes las viviendas. Claro. ya no solo las uh -huh. de los bancos, ahora también las de vivienda de protección oficial. Sí. Es que, Como es que en, no hay vergüenza. En el último pasajero la venta de la Comunidad de Madrid sí. a Goldman Sachs, eh, sí. que lo contamos en el último pasajero, que vendió 3.000 viviendas Exacto. la Comunidad de Madrid a Goldman no. Sachs. Nadie sabe ah, muy bien por que qué no sabe, Exactamente, que no saben lo que va a hacer Exactamente, pero le, tú querías preguntar sí, algo, León quería Leo? preguntar a Pepe mmm, lo que ha explicado del alquiler social eh, Mira, es que el otro día eh, oía un señor que le habían dado el alquiler social Pero que tampoco podía pagarlo Entonces, ¿eso cómo se arregla? Que tampoco, podía, tampoco podía pagar el alquiler... El quería alquiler. decirse sí... No, ...no tenía nada decía él... ...que no tenía nada y no podía pagar... ...ni la hipoteca ni el que le habían puesto... ...efectivamente lo decía... ...además lo apunté de 250 euros... ...que a mí me parece razonable... dentro de lo, ...pero que eso tampoco lo podía pagar... ...bueno ahí hay casos... ...extremos... Eh, extremos donde ver... ...pues habrá un desahucio... Eh, ya habrá, ...se habrá perdido el piso... ...habrá acabado el procedimiento hipotecario... Eh, ...le habrá quedado una deuda X... ...y el banco pues seguro que en cuanto pase X meses... ...cinco o seis... ...porque los contratos que se están firmando... ...son contratos normales, legales... ...con unas rentas entre 120... ...100 o 300... Bueno, ...lo que salga más o menos de, las, de la zona y demás... ...algunas veces... Eh, pues ...se negocia incluso ese tipo de alquiler... ...pues nada, como ahora ya no es propietario de nada... ...sino que el contrato que tiene con la entidad... ...es un contrato de arrendamiento... ...que las entidades no suelen tener contrato de arrendamiento... ...suelen ser empresas de ellos... ...pues claro ahora si tienen que echar inquilinos... ...no quiere que aparezca que Bankia... Banco Santander o Bilbao echa ya. un inquilino, sino la inmobiliaria pondrá un, un desahucio normal o un, un inquilino pero, que son más rápidos y esos van por la vía rápida vale. ¿vale? pero mira Pepe, a nivel social, o sea, a nivel popular del pueblo, digamos, yo estoy oyendo esto y, le, y pienso, bueno pues yo tampoco puedo pagarlo mm. o sea, eh, es que yo creo que también es una actitud muy cómoda por parte de este señor, ¿no? Vamos, es que todo yo, el mundo quisiera sí, un piso gratis. Vamos a ver, no, no, eso, ¿No? vamos a ver, Yo, eso, eso del piso gratis, se los oigo a ellos, a los, sí, a los bancos a decir, sí. y me, vamos, nadie quiere un piso gratis. Ajá. Lo que ha habido aquí eh, ha sido una, una crisis muy gorda. Vivíamos del sector inmobiliario. El que no tenía hipoteca hace cinco años era tonto. Yo, yo, yo pensaba sí. que era tonto. Es sí, que el tener una sí. hipoteca era una seña de identidad con el sistema y punto. Yeah. Y además, yo he vivido cuando o he vivido, he visto cómo en las empresas. esas financieras se actuaba por objetivos, donde se reunían todos los directores de, por ejemplo, de estamos Vallecas, todos los directores de tal entidad de Vallecas, iba el jefe de zona y ponía los objetivos a todos los directores, cada sucursal tiene que lograr. Tres hipotecas, dos tarjetas Visa y no sé qué. El primero que lo consiga un crucero para toda la familia. Se trabajaba por objetivos y se mataban los directores para vender eso o las preferentes. Entonces nadie ya. quería. Aquí nadie ha venido esta crisis y no no encuentran solución. Estados Unidos han solucionado el problema. Aquí no han solucionado realmente todo el tema que no los procedimientos y todo esto. Aquí no. Aquí se ha seguido actuando con la mecánica. Es un apestado, ...y no lo recibimos... ...los primeros tiempos de la hipoteca... de la ...cuando nace la plataforma... ...no nos recibían en los bancos... ...nos echaban... ...y llamaban a la fuerza pública... ...y éramos apestados... ...el, el, el, el que debía era un apestado... ...y luego la sensación que hay... ...de esa persona que debe... ...que no quiere decirlo... ...que la haría medir al banco... ...y que la llaman apestada... ...y que la llaman tramposa y todo esto... ...entonces yo creo que esa cultura... ...del que quiere un piso gratis es mentira... ...yo ya. la rechazo de plano... ...lo único que ha habido una burbuja muy grande... ...creada, todos sabemos cuándo... ...cuando el señor Andar cambia la ley... ...y la ley del suelo y dice que aquí se puede construir... ...por todos lados y empieza... Sí. La, ...el tío del pueblo que tenía... ...los pueblos que tenían una era... ...reconvierte en la era y la hace en zona urbanizable de alto standing... ...y es el primo del alcalde el que compra el terreno... ...y se lo vende a un promotor por el triple... Yeah. ...y después a otro por el otro y llega el crack... ...y ahora nos encontramos con la situación que hay... ...no, yo creo que hay afectados que firman esos contratos... ...para quitarse el peso de lo que traen... ...o sea, no veáis la carga que tiene toda esta gente... ...son gente... Que no están a gusto durmiendo por las noches diciendo tengo una deuda, bueno pues si con el alquiler saco para adelante y me ayuda este o el otro porque ahí hemos visto afectados que firman cosas que luego echamos la bronca pero si estás cobrando 500 euros ¿cómo firmas 250 de alquiler? Si es imposible claro, claro. pero ese es el que agobio de que, que, que tiene uno. es un agobio grande y sí, parece sí, que sí. se quitan un peso sí, de encima. Es que no hay que fijarse claro. tanto en las cantidades porque precisamente en la ILP lo que se estaba pidiendo era un alquiler social que supusiese un porcentaje de los ingresos de la familia, es que para una familia X 250 euros pueden ser un poto, sí es que depende del dinero que entre en esa casa. Yo rechazo, palabra dolor, que estemos defendiendo este tipo de gente. Puede, yo no digo que entre los cientos, miles de afectados que hay ...que hay alguna situación que veamos que es más compleja... ...ahora, normalmente son todo afectados de una crisis galopante... ...donde sus ingresos familiares han caído... Han caído. ...y donde hay cantidad de gente en una situación clara de exclusión social. Daisy. Sí, yo eh, quería eso, eh, quería acotar eh, la situación esta, ¿no?... ...de eh, que la gente, después de haber luchado y, y conseguido... ...que le den un alquiler social que no es fácil, hemos estado hablando... y que luego mmm, se vea que, que no es que no quiere pagar, es que no puede. Desgraciadamente nosotros eh, estamos diciendo que luchemos, eh, no para pagar el alquiler que el banco quiere, porque el banco desgraciadamente quiere que le paguemos la cantidad claro, más, más alta. más, mejor. Claro. Y si una familia, a lo mejor estoy leyendo que en la nota que son una familia de cuatro hijos, sí, uh -huh, que sí. más dos mmm, adultos, son una familia de seis personas, seis miembros. Si gana, hay gente que tiene los 420 de ayuda social que les dan, pues cómo puede pagar un alquiler de, de 250 es que es imposible, porque no es solamente que hay que mirar el tema del alquiler eh, 250. ...eso conlleva facturas de gas, luz, agua, comida, transporte... Es que, ...y estamos hablando de las cosas básicas... Sí. sí. ...entonces es imposible Desde llegar... ...desde luego de a, cruceros no estamos hablando... ...claro, llegar a fin de mes es que es imposible... ...por mm. lo tanto sí que tenemos que... Mm, ...a veces las palabras suenan... Mm, ...dependiendo de quién las diga de una manera o de otra... Es cierto. ...desde el punto de los afectados sinceramente pagar un alquiler... social de 250 puede parecer mmm, y hay gente que sí que lo va a poder pagar, si a lo mejor tiene, está cobrando el paro o está tiene un trabajo precario, aunque sea mm. precario, pero que perciba a lo mejor 800, 700, pero alguien que está cobrando una ayuda social de 420, pagar un alquiler de 250 con una familia de 6 miembros, es que es imposible. A mí no me salen las cuentas, no. desde luego, no me salen. No. Y eh, ¿qué, ¿Qué nos decís un poco de, de la ILP que se llevó a cabo, además por toda España, con un éxito enorme, enorme, porque una solidaridad tremenda con esta iniciativa y se presentó en el gobierno a pesar de las múltiples pegas, que bueno, si tuviéramos un programa más largo haríamos... Un seguimiento de todas las pegas que se, se pusieron desde la Junta Electoral más otras uh -huh. organizaciones a esta ILP. Eh, en esta ILP se pedía la dación en pago, se pedía también un alquiler social porcentual a los ingresos de la familia y la condonación de la deuda. Esta ILP pues, no ha progresado como ley, uh -huh. pero ¿qué creéis que se ha sacado de esta iniciativa? vamos a ver primero la gran movilidad que ha habido de movimiento social al, los grandes problemas que le ha creado el gobierno este tema además Qué casualidad, el día que estábamos nosotros entregando las firmas, estaban también los de los toros. allí uh -huh. una movida, que nos tuvieron que separar los dos bloques, que queríamos luego, éramos totalmente diferentes, los de los que defendían lo, de la, la, lo del toro y nosotros por otro lado. Uh -huh. Es verdad que el gobierno se ha visto presionado también por la sentencia del Tribunal Europeo, sí. que ha sido, entonces se encuentra con dos muertos, la sentencia del Tribunal Europeo que le dice, oiga, usted no tiene ni idea de lo que está ocurriendo ahí y se encuentra con esto y hace un refrito uh -huh. Pero hace un refrito que es simplemente modificar en parte el código de buenas prácticas el código de buenas prácticas no se ha utilizado nadie entra casi nada bueno, es que conozco no conozco prácticamente afectados que entren en lo en el código lo Tienes que comentabais que antes no no es fácil que nadie pueda cogerse están todos en paro y estar dependiendo de esto de lo otro que hayas comprado la vivienda por cien mil euros en cuanto son 150 ya no entra y los bancos Los muy cachondos la aplican a Tocateja y es una ley abierta porque en el artículo 58 de esa del código Buenas ¿Sí? Prates de Buenas prácticas dice que da potestad a las entidades financieras para que apliquen ese código o lo amplíen. Ah. O sea que no es como yeah. si vas a 50 por hora te mete un mil euros de multa. No. Yeah. Si el guardia civil quiere, aunque vayas a 50 a 100 por hora tal, te puede perdonar la multa. No, no. Aquí dice esta ley esto que el banco tiene potestad para, si tú no cumples, decir, bueno, pero aunque no cumples, pero dada tu situación, yo ánimo. Y ese artículo no lo quieran reconocer y además no entienden que sea una ley abierta. Dicen que es una ley cerrada o literal. Uh -huh. Entonces, no se cumple. Al no cumplirse, sacan esta otra ley, que es un refrito y punto. Y nos planteamos intentarla llevar al Tribunal Constitucional. Y aquí nos surge, bueno, la primera, la primer, el primer marqueta, al del Gobierno. Y el sí. segundo, cuando vamos a plantear el... la ley de, al constitucional nos encontramos que los diputados los diputados mmm, no nos dan la firma para presentarlo el sueño nos había dicho que no iba a recurrirla pero ¿qué ocurre? que el día antes El PSOE recurre a la ley, sí. pero nos quita toda la introducción nuestra, que es lo importante de ese recurso. Uh -huh. Es cierto que el Tribunal Constitucional lo ha admitido a trámite, lo ha admitido a trámite a Tribunal del PSOE, pero también tenemos que reconocer que el PSOE dijo claramente la ley de que no iban a llevarlo, porque no, no tenían, no habían argumentos, pero es cierto y ahí está el documento nuestro, que es textualmente idéntico al que se ha llevado. Yo creo que se ha progresado, en dos años y medio hemos hecho que este gobierno haya dictado... dos leyes y un decreto ley uh -huh. que era algo de garantía algo que uh -huh. nosotros hemos rechazado pero vamos movimientos sociales que en dos años le hagan a un gobierno traer manga por hombro y que tengan que inventarse dos dos decretos leyes y una ley pues vamos yo creo que demuestra un poco el movimiento de la plataforma pues sí pues sí la verdad es que sí entonces eh, bueno nos quedan un montón de cosas por por trabajar un montón de, de historias A mí me encantaría hablar del tema de los scratches como desobediencia civil. De hecho, yo estaba esperándolo como agua de mayo. Pero bueno, así también podemos hacer otro programa, ¿no? Que no os vais a ir muy lejos, estáis en seco, no, no, o sea, os tenemos, os tenemos colocados. Así que, pues chicos, esto daría para un programa enorme. Pero bueno, pues tenemos el tiempo que tenemos, os agradecemos muchísimo que hayáis venido porque nos hemos enterado de un montón de cosas y sobre todo eso, que la gente se dé cuenta que aprendamos a ser un poco generosos, ¿no? Ponernos en el lugar del otro y darnos cuenta de la desgracia y lo terrible que supone esta situación para la gente que, que lo está pasando. Así que bueno, pues Daisy Pepe… Gracias mil por estar con nosotros, muchísimas gracias. A y por invitarnos. Sí. Y os volveremos a traer. Os Ay. volveremos a traer y esperamos que sean con, con buenas noticias, por lo menos para celebrar un poquito dentro de la entrevista, hacer una ola o algo y decir: ah, mira, gracias. hemos conseguido esto. Pero sí, se están parando desahucios, se están parando un montón de cosas. Hay gente que está consiguiendo tener un techo en la cabeza por los movimientos populares y por la labor de gente como Pepe, como Daisy, como todos los que estáis yendo a parar desahucios, como todos los que estamos yendo. a intentar darle un poco de sentido a esta locura, porque esto es un despropósito. Así que bueno, para la próxima, más cosas y mejores. Llegamos a las canciones de los amigos. Vamos a quitarle un poco de hierro a esta tarde, aunque bueno, tampoco creéis que hemos abundado, porque realmente hay casos tan terribles que. que saldríamos con otra cara de aquí del estudio, desde luego. Entonces, pues, eh, estamos con Nacho. Hola, Nacho. Hola, buenas. Otro Carmen. que hemos engañado, con un tema absolutamente impronunciable. Dilo tú, anda, por favor. Bueno, el, eh, no sé si es más impronunciable la canción o el, el grupo, en realidad. Pues de las dos cosas. El grupo se llama Chumba Wampa, que lo conoceréis, bueno, conoceréis la canción, sobre todo cuando sí. la escuchéis, y la canción es Tap Thumping. que así dicho no suena tan mal pero si te pones a poner las H las N las G y tal sí es un poco a mí me han dado con vueltas ella. los ojos cuando lo he visto, sí. Bueno, el significado de la canción eh, significa como, como una ironía no es lo que quiere decir que mm. el, el disco también tiene un, un título parecido tam, tam. Uh -huh. y ella y, nos eh, lo está pinchando muy bien. no lo está pinchando Rafa Not compared to our people matter. A ver, ahora cuéntanos cositas, porque cuando cuando Nacho me dio la información y tal, yo empecé a buscar cosas, claro, y nos has traído unos anarcas. Sí, me la encanta. verdad es que sí. <risa> <risa> un grupo combativo, me pegaba un poco con, con el, los temas del programa, sí, ¿no? Sí, la verdad Entonces es que sí, hoy sí pega. Así, un poco cañero. Lo cierto es que la canción esta me, me recuerda mucho a, a mi año de Erasmus, que fue el año 98, creo que en, en concreto este tema salió el año 97, ¿no? Uh -huh. Y bueno, era una de las típicas canciones que cuando estaba ahí con mi Erasmus, con mis amigos, pues las típicas que nos podemos asaltar como locos, a empujarnos, a pasarlo bomba y a, a, a bailar. ¿no? ¿Dónde lo hiciste el Erasmus? En eh, Noruega, en Bergen Noruega. Una tierra muy fría, aunque luego la <risa> gente no lo es tanto cuando la conoces, de primera sí, pero. Sí, sí. Y bueno, pues. Eh, Desde luego era, era un tema que, que siempre me recordaba eso, ¿no? Cuando nos juntamos los, los chicarrones del Erasmus y nos gustaba saltar, empujarnos y tal. Y, y sobre todo con, con la anécdota viene un poco con, con un amigo mío inglés, ¿no? Que era, que siempre jugábamos a esto, empujarnos, tal, no sé qué. Y uno de los días, pues eso, estamos en nuestra esta canción y el tío me, me hizo unos barridos ahí que me pegué un costarazo para atrás y yo levantándome otra vez como que bueno, es que va a estar, es que va a ser una. Me hizo otra vez lo mismo, sí. me levanté otra vez además la canción va de eso, ¿no? De sí, sí, otra sí, vez sí, y sí, tal. sí, sí, sí, es verdad. Y yo ya la segunda me lo iba a comer con patatas. Digo, bueno, este tío, ¿de qué va? Tal, no sé qué. Nada, al final no quedó en nada en, en esa noche, ¿no? Pero sí que lo recuerdo, ¿no? De decir, joder. estamos aquí, ¿eh? Yo tenía manía, te tías un punkin. Estos es ingleses aquí. Este es eh, pero bueno. Y tal, y bueno, siempre me acuerdo de eso. Y luego viene, viene ahora el, el tema un poco más nostálgico, triste. Porque, claro, a mí esta canción me recordaba esto. Pero a los tres años, desafortunadamente, mi colega Nick Fowler, que se llamaba, el pobre, falleció en un accidente de, de tráfico. el alcohol que es malísimo, un, sí. un tío que iba borracho con el coche se lo llevó por delante en su moto y, bueno, el pobre falleció, entonces claro, este chico me enseñó a mí mucha música, muchas canciones, es un grupo de su sí. tierra también, sí. que era inglés Entonces, claro, cada vez que la escucho no es que me quiera levantar por mí solo, sino que también me quiero levantar por, por mi el... amigo. Entonces. Eh, perdona, era el que te empujaba. Efectivamente. Ah, <ríe> que luego fuimos súper buenos amigos, pobre, todo se ha dicho, claro. claro. Es bueno, lo una noche de empujones la tiene cualquiera. Claro, también. claro. Tampoco. No, pero sí, joder, qué pena, ¿no? Qué jovencillo. Sí, La verdad es que muchacho, fue, verdad. fue un chasco para todos. Pero bueno, también, pues eso, cuando te caes. Tienes que levantarte de, de por todos los que tienes que luchar, no solo por ti, ¿no? Que a veces somos un poquito egoístas y pues eso, dices, oye, mira, no es para tanto, vamos para arriba. Ole, ole, además que sí, que la letra dice eso, ¿eh? No me dejarás en el suelo, no me dejarás en el suelo. Sí, pues no, sí. nos vamos a levantar, hombre, nos vamos claro a levantar. Sí. Qué narices, quién dijo miedo. Vamos. así que bueno pues chico un tema estupendo, nos has traído gracias. un tema estupendo pero que os guste, que os sonará, aunque sí. no <risa> sí, sí, sí, <risa> el título sí, sí, tal, sí. os yo cuando volar, lo he escuchado por el nombre no, no lo he pillado ¿eh? luego ya claro. cuando lo he escuchado, cuando me lo has mandado digo, hombre, pero si sí. es este sí. este sí pues muchas gracias Nacho, un tema claro, muy bonito te y una historia también de, de que hay que levantarse no sí señor, me Ahí parece estamos. que que es lo suyo, hoy por hoy Es que si no nos levantamos, ¿qué queréis hacer? O sea, ¿quedaros tumbados? Pues no, como Nacho. ¡Para arriba! ¡Para arriba, para arriba, para arriba! Y para terminar este tercer pasajero, esta tercera entrega, el primer programa pasajero de octubre, eh, hacer un guiño a alguien a quien le tenemos mucho cariño en este programa. Yo por lo menos imagino que todos, y Rafita ya ni te cuento. Eh, no sé si sabéis que Rosendo Mercado ha sacado un nuevo LP este año, o sea, vergüenza torera. Y tiene una frase en uno de los temas que dice «Qué pena, qué frustración, qué triste por venir, serena desilusión, qué mierda de país, es evidente, mienten». continuamente. Pues ahí queda. Lo ha dicho Rosendo y lo decimos nosotros. Hasta otra. Besos. ...el pasajero en seco... ...agenda... ...libros... ...mucha música... ...y denuncia... ...y, ¿Y nuestra, nuestra gente, gente haciendo, haciendo barrio... <risa> ...nunca más un barrio sin nosotros... Oh, oh, oh, oh,